Los centros comerciales, tenemos tomate hasta en las navidades, pescado congelado, ensalada enlatada. Qué pena que nunca me sepan nada. Mi bisabuela no tenía batidora, pero en su huerto la verdura era de gloria, y las gallinas corrían por su casa, daban huevitos ricos y esto ya no pasa. Más contra sí, pero menos eso Cuidado, cuidado, que viene el progreso Más gente, más casas sí, pero menos besos Pero menos besos Señor presidente, quiere usted convencernos Que ese crecimiento tenemos que estar contentos el sentimiento humano el mundo moderno supone todavía que con dinerito se vive con Bienpegados aquí bien pegados aquí en de crecimiento barbarie, este programa de aquí en nuestro especial en Aragones de estas en Radio Topo 101.8 de FM y tosemos a contar una mica, pues que ya está ahí te ya nueva vieja, digamos, que lo crecimiento pues bueno, charrando todo charrando todos una mica lo que ye eh pues uno, porque ye una alternativa este sistema capitalista y y vamos a principiar pues un poque pues desde o principio con un pequeño artículo que tosimos a, a leer, para que tos nos una idea do kenye. de lo que A decrecedura o decrecimiento, y una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la disminución regular controlada de la producción económica, con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Pero también entre los propios seres humanos refusa el objetivo de crecedura económica en sí do liberalismo y o productivismo. En parolas de Serge Latous, a consignada de crecedura, tiene como meta, más que más, insistir fuertemente en abandonar el objetivo de crecedura por acrecedura. En todo rigor, convendría más charrar de acrecedura, tal como charramos de ateísmo. Por eso también se gozan denominar objetos de acrecedura a investigación. Se inscribe. Pues en un movimiento más amplio de reflexión sobre bioeconomía y post o post-desembolique que implicaría un cambio radical de sistema. A conservación de medio ambiente, afirman, no es posible sin reducir a producción económica que sería a responsable de la reducción de recursos naturales y de destrucción de medio que genera, que actualmente sería por alto de la capacidad de regeneración natural del planeta. A también cuestiona a capacidad do modelo de vida moderno da producir buen pasar. Por estas causas, oposan ao desembolique sostenible. O reto sería en vivir mellor con menos. Os partidarios da decrecedura proposan unha disminución do consumo e a producción controlada e racional, permitindo respetar o clima, os ecosistemas e os propios seres humanos. Esta transición se realizaría por medio de la aplicación de principios más adecuados a unha situación de recursos ilimitaus, escala que reducida, relocalización, eficiencia, cooperación, autoproducción, intercambio, durabilidad y sobriedad, en definitiva, y prenendo así nas mismo como base a simplicidad voluntaria, buscan considerar los conceptos de poder adquisitivo y ran de vida. De no actuar razonadamente, opinan generalmente que se plegaría una situación de decrecedura forzada a causa de esa falta de recursos y, si no decreisemos, o mío pronóstico yo siguen en virtud de un proyecto racional, mesurado y consciente. Plagaremos por decreiser de resultas de, fundi de fundimiento sin fundo de capitalismo global. Los suyos defensores argumentan que no se debe pensar en el concepto como bella cosa negativa, sino muy dobies. Cuando un río se sobreise, todos deseamos que decreisca hasta que las aguas tornen a lo suyo cauce. Este artículo lo hemos quitado de la Wikipedia en castellán y podéis trobar más información en Wikipedia buscando decrecimiento. Y vamos a continuar ahora contando Tosquille de crecimiento desde un punto de vista más amplio. Bueno, sí, eh, pues, eh, hemos podido escuchar eh, bellas eh, líneas eh, principales do de crecimiento en este texto que, que hemos leído, como por ejemplo que eh, el, la, la expensa da, da tierra, da, da que de la tierra, de la que charlaremos de impuestos también. y y o buenestar de dos personas por por encima de de tot eh a de Crexida Dura eh un moviment político bueno en o político en o bueno sentido da parola que se define como anticapitalista, antipatriarcal y autogestionario. Eh se trata pues de un movimiento transversal a muchos otros que se definen a intro de esas líneas. O que caracterizado de crecimiento eh, y que creía una visión integral de todas esas lutas anticapitalistas. Asina, eh, a una donde ha hecho ecología, a buen pasar social, os cuidaos y otro ballo. Por tanto, no inventa alternativas nuevas que no existen antes, sino que da coherencia a todas ellas juntas. Eh, podemos decir que ya dos elementos básicos para entender por qué es necesario decrecer y aturar o sistema capitalista. un ya defensa y protección de tierra y los ecosistemas y un otro ya justicia social entre lugares la economía capitalista amenista crecer un 2% a lo menos cada año para no colapsar y ese crecimiento ya sinónimo ya un crecimiento no no real bueno digamos porque ya un sinónimo de mayor destrucción da naturaleza extracción de materias primas generación de residuos empobrecimiento y destrucción de países y lugares en beneficio de unos pocos. Y es de sentido común que un sistema de crecimiento exponencial, eh, porque si cada añada tiene que crecer a, a lo menos un 2%, un 2% un año, un 2% respecto de ese año, eh, una otra vez, y soy un crecimiento exponencial, no se puede hacer servir en un mundo con recursos finitos, vía un límite. Que los recursos que vía en la tierra, eh, el agua que, que lleve potable, eh, eh, los metales, eh, todo que es imposible eh, continuar eh, eh, extrayendo estas materias sin que, sin que el modelo eh, se estircalle. O segundo límite eh, que puede estar, ya desigualdad social, que el capitalismo genera en. en la sociedad en eh, no un estado de buen pasar solo que unas pocas personas en los el eh, capitalismo fao un buen estar pero eh, solamente eh, en, en unas pocas personas en unos pocos eh, países apurden por empobrecer y estricallar la vida de la mayoría de los pueblos no hay un modelo aunque se pueda acceder toda humanidad ya que forzosamente amenista a pisar a una inmensa mayoría a un buen pasar de muy pocos dado que todos seremos de acuerdo que la aspiración máxima de la humanidad puede estar o debe estar a consecución de unas condiciones dignas de vida y o buen pasar de todas personas y lugares sin que eso supose el sufrimiento de otros o capitalismo se muestra inútil de nuevo y es el segundo límite que podemos eh, trobar en, en el capitalismo eh, por todo eso, decrecer, ¿qué significa? pues eh, puede estar llevar a cabo los cambios necesarios en todos los ranks da economía y da sociedad que nos permitan a conseguir una sociedad a un ser humano faiga parte y sea en armonía con naturaleza y a conseguir unas condiciones de vida que satisfagan las necesidades básicas eh, las necesidades básicas pues vivienda alimentación salud educación cultura pero eh, de toda humanidad no solamente de dos países ricos y de unos, una poca chen en esos países Y está y, eh, a traza que, que de, de crecimiento a Aragón, que llegue una colla eh, hasta en, en Zaragoza, que trepaya por lo de mmm, o, o de crecimiento, justificamos o de crecimiento y son las líneas que, que probamos de, de cambiar. Y, eh, pues eso, yo es clatero que caló un cambio de modelo económico, político, social. porque pues nos hemos, pues en todo y pues en pocos años pues bueno, no sabemos cómo van a estar las cosas ya lo veíamos los retales sociales que cada vegada son más graus que pues, bueno, eh, las esferas ambientales cada vez también son más graus y no podemos biller todos y todas y pues bueno esto cal cambiarlo cal, Ya es cratero que caltra felo pues una bueno, chinachana como todo y pues bueno sin iremos cambiando estas cosas y a Villar si, si conseguimos tumbar rematar con este sistema que ya pues obsoleto ¿Vosotros creéis ah. que a crisis y adullando a cambiar la mentalidad de la Chen? Hombre, ¿Que llegue principiando a aprender conciencia sobre...? Hombre, yo estoy que es un poco así. Igual, sí Igual en segundos que capaz... son muy agarradas a la clase media, digamos, pero bueno. Sí, a crisis y, y, a, y la fin de, de, de buen estar, que creíamos que lo que era buenestar, eh, pues fue que a Chen principia a ver eh, más allá y, y se pregunté cosas y principia a cambiar eh, bellas cosas en lo suyo estil, estilo de vida. pero el capitalismo ha feito una cosa bien para los suyos intereses, que llegue también a conseguir que a Chen no piense mucho y y esté como aturada ante estos esferros, ¿no? de de vida. pero poco poco a poco Parece que, que van cambiando y a Chen, y está viendo que, que las cosas no pueden seguir de esta traza. ¿Vosotros qué gozáis de ir a las uniones de, de crecimiento Aragón? ¿Has notado un cambio de que en Zagueras va más Chen? o bueno, también desde aquí, ¿cómo puede la Chen trobar más información de crecimiento Aragón si quieren participar? Pues sí que... llegamos eh, éramos eh, pro Chen, eh, o principio, Eh, después pues, de que fuésemos las eh, jornadas de, de crecimiento eh, pero después pues, eh, plegó el Steve y, y, sí, y, y nosotros y, y nosotros sí. también ple también sí. plegamos ahora hay una mica más saturado ahora pues bueno esperamos pues eh, en este aguerro, pues que la cosa vaya más más en ta Pero si hacen quiere conocer una mica más eh, de nosotros, pues eh, puede trovarnos en, en decrecimiento y allí puede ver eh, qué cosas hacemos y, y si quiere meterse en contacto con, con nosotros. Ahora mismo, eh, una, una de las cosas que encara Jeffendo. Eh, de crecimiento a Aragón eh, una de las alternativas que se puede que podemos hacer para eh, cambiar nuestro estilo de vida, a una simplicidad voluntaria y el hortal que, que tenemos eh, esta colla de crecimiento a Aragón eh, un hortal urbano y, y uno de dos, dos cambios que podemos hacer que podemos Tenemos el hortal y eh, trevellamos a tierra, eh, eh, cogemos eh, nuestros eh, propios eh, alimentos, eh, sabemos que son libres de, de contaminantes y de pesticidas, y este es un, una, una forma de cambiar. Si sí, te os paréis, sentimos una canta y después continuamos charlando de propuestas prácticas. o de crecimiento. in my screen E lá vem pues íbamos a continuar charrando de propuestas prácticas, bueno, antes que no hizo, decitos que la canta que hemos sentido lleve una canta lleve música de temps al temps y letra de Desideri Lombarte, toz de Oma Tarraña. Y pues hizo continuando una mica con, con aplicaciones prácticas de, de crecimiento, pues lo, digamos día a día, pues hizo el hortal, pues que ya hay así de, de crecimiento, grupos de consumo... que lle, pues al todo pues eh, una colla de chen pues que trata directamente con, con el agricultor pues está a pillar las pues, verduras y demás y pues eh, un consumo pues local no te vienen las, las carrotas de Nueva Zelanda como, como pasa vegadas y pues eso lle favorece eh, consumo local eh, evita transportes necesarios eh, intermediarios y todo y eso y eso oye un cambio en en el sistema de de producción y de consumo y de distribución de, de, los, de los alimentos que, que consumimos porque son productos locales como como has dicho temporada y y ecológicos eh, también porque eh, estos estas joyas de, de consumo eh, os agricultores fan, eh, fan todo eh, en, en ecológico y, y así nace, eh, comemos eh, minchamos alimentos eh, libres de, de estos contaminantes bueno y a tra traza también de de, de Creiser, ¿no? Llegué con el transporte, evitando... Sí por, el ejemplo, sí, por ejemplo, pues andando. Por ejemplo, Zaragoza, pues es una ciudad que se puede ir andando, cami caminando alto a bien, bueno, según te <risa> Yo sí que a camino pro. Y más que más, pues a bicicleta, ¿no? Bicicleta, pues que llegue con lo chica, llegue ¿no? con lo chica, digamos, en el proceso de, de fabricación de la bicicleta. pero pues no no fa, no contamina, no como los coches que sigue sí que contaminan. Y te cabidas por los diners, también. Sí, te cabidas por los diners, no calme metele carburan, bueno, sí que sí, calme tele benzina, que lleve pues eh, los tuyos alimentos. Desayunarse eh? bien. <risa> Des, desayunarse bien y eso. Pero bueno, pues eso, ya reparaciones pues son mucho más baratas que no... Un coche que te cuesta 300 euros o cualquier fatera. Además, ahora hay una ciudad accesible, está... Ta... Sí. Que es casi plana. Y... No plebe guaire, bueno, no plebe mica. Lo, lo único lo cierzo, pero bueno. Pero bueno, así no es, también te vas más sí. fuerte, ¿no? El problema sí, es que sí. siempre bufa en contra. Y soy así. Eh, sí, y es verdad que. Pero no solo. Eh, no está coche eh, porque contamina, sino porque ahora vendrán los coches eléctricos. y bueno eh, son una mica mejores pero no hay una solución porque eh, sigue estando el problema de, de las materias primas que que son necesarias para servir para construir un, un coche y, y pensando en esto que que, que os dito antes eh, no todo todo el mundo puede, eh, puede eh, ten, tener un, un, un coche, ¿no? Eh, y si pensamos de hacer de un, un buen estar está toda la chen eh, con las eh, necesidades básicas cubiertas eh, el coche no entra dentro de, de estos parámetros eh, entonces eh, ahora eh, debemos eh, prevar de conseguir que a Chen eh, no cambie los suyos coches eh, por, por moda y mercar coches eléctricos sino que debe ser consciente de que de que el cambio va más allá si queremos eh, decrecer, porque antes no, no lo edito pero eh, o de crecimiento no llegue como no lle una, una opción lle, lle que va a venir va a plegar porque a frase de do programa que da nombre o programa, que é de crescimento ou barbárie, eh lle iso, eh que ou de creixemos voluntariamente duna traza controlada ou de creixeiremos eh de botivolello. Sí, sí, cada uns dos contratos. Porque lle una cosa eh que es indiscutible, son estos límites que, que he dicho antes. Eh, el planeta no da para, para más y, y el sufrimiento que, que veía en, en muchos eh, países eh, eh, la chen, eh, esto no puede continuar así. Bueno, a todo continuando con el tema del transporte, nos hemos olvidado a Chen que no puede caminar que no puede ir en bici también lleo transporte público que aquí funciona muy mal sí. pero llevo <risa> otra alternativa también también también también hay otra alternativa también hacen que eh, ameniste por por narices para servir pues el auto por trevallo por lo que sea pues también puede compartir auto y, y disminuir pues digamos o mal y pues bueno esas alternativas sí uf. Uy, y a chen sí, que se desplaza entre municipios o tren además en o tren, u, además, no, tren te dicen puyar bici sí. o malo que o tren pues lo son, se lo son cargando con el ave pero bueno que el ave se que no lleve <risa> No, no. <risa> y de todo lo contrario pero bueno así son resistiendo regionales como pueden ¿y qué otras propuestas prácticas tened por asti? pues por ejemplo yo también la banca ética Eh, bueno, ahora salió Trío 2. Bueno, Trío 2 ya más bien, en mi opinión, un banco normal. Lo único que los suyos fundos sí que van destinados a, a cosas que no tienen cosa que ver con armamentos ni, ni esfera de tierra ni demás. O sea, va destinados a cosas sociales y todo eso. Eh, pues pues COP57, que opera también aquí en Aragón. que era más famosa, sí, aquí a lo menos que fa empresas de diners a, a cooperativas y, y demás, no, o sea no funciona como un banco, tú puedes, sí que puedes meter los diners y da unos intereses, pero no, no funciona como un banco, digamos y después pues, la banca fiare que principiará a operar añada venía aquí en el estado español y que sí que funcionará como un banco, banco ético, ético de arraso, o sea primeras no será como tríodos que sí que tienen skimmings y demás, o sea, será más como, cuento yo, como COP57 que no sé si int in integrado o no, ya sin pulsar ed, que no es que, por si un caso mete la pata pero por eso eh, sí que en primeras eh, los particulares sí que podrán también operar Sí, bueno, estas son eh, bellas alternativas que que tenemos da da principiar a cambiar cada uno pero a la fin o cambio tiene que ser tiene que estar muito mucho más mucho mayor porque o de crecimiento no se puede implementar dentro da da sistema capitalista hasta hacer una sociedad decrescentista eh, en paz con la naturaleza y aún todas las personas eh, sean iguales eh, cal eh, cambiar eh, completamente o sistema y nada eh, un, una traza de de fer estos cambios eh, puede estar eh, un, podemos eh, recogerlas dentro de, de unas pocas acciones concretas eh, A primera puede estar revaluar eh, Revaluar eh, quiere decir que es necesario cambiar los valores que promulga el sistema El sistema promulga individualismo, eh, competencia, gusto por la comodidad, egoísmo Y estos, eh, estos eh, valores han de dar paso a unos valores en los que O escudiaos entre as personas e o escudiaos con a naturaleza xan leixé central. Debe dar paso ao fren o altruismo contra o egoísmo, a cooperación contra a competencia desenfrenada deste sistema, o placer de o gollo e do chugo frente a obsesión por o traballo, a importancia da vida frente ao consumo limitado Lo local, como en antes hemos dito con, con el consumo de alimentos, eh, contra lo global, la autonomía versus la heteronomía y otro acto humano, eh, sobre todo eh, sobre otro acto material. Una otra puede estar a reestructurar, que llegue a cambiar un modelo productivo y económico en consonancia das nuevos valores que valores, que, que dito, frente a la producción de bienes de consumo de traza masiva, irracional, superficial y obsoleta. a una producción de bienes de primera necesidad, de productos duraderos por medio de procesos eficientes, etcétera. Un modelo económico cualoise, central, sianas personas y no capital, redistribuir ya otras de de las partes que que calfer, redistribuir los recursos naturales renovables y a riqueza entre toda la humanidad frente al saqueo de recursos naturales por parte de do norte y las multinacionales. reprener o control dos recursos y da tierra por parte de las personas hasta conseguir la autosuficiencia y la autogestión de nuestras vidas esto eh, es un, un ejemplo como que cada una eh, pues teneron nuestro hortal y eso es una forma de de estar autosuficiente frente a la ature y o exceso de treballo a suya de redistribución hasta que todos eh, disposemos de treballo y mayor tiempo libre para dedicaras a estar felices que ye una da dos puntos Claus da filosofía de do de crecimiento que a la fin tengamos eh muito eh más tiempo ta ser felices, que ye verdadeiramente importante relocalizar ye outras das partes que ye sustentar a producción y o consumo esencialmente a escala local. Y un clamamiento a la, a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las necesidades prioritarias disminuyendo o consumo en transporte. Eh, otra, eh, y reducir, que supose disminuir el impacto que tienen en aviasferas nuestras trazas de producir y consumir, limitar o hiperconsumo y a moderar o costumbre de mal Por ejemplo, un dato, ya que. hoy 80% de los bienes que entran en el mercado son empleados solo que una está de rematar en la basura, basura que producimos en unos 380 kilos por persona y año en, en la Unión Europea. Y de pues, puede estar eh, reemplegar y reciclar eh, todo lo que podamos. Estas ya son algunas de las clausas eh, que, que Calfer, poqueta a poqueta, Eh, conseguir una, una sociedad eh, de crecientista y como todos hemos dicho pues que al salirse dos sistema eh, antes con antes y pues uno plantear alternativas de fuera del sistema y una de las alternativas más digamos que eficacia ofica son las cooperativas integrales no ya en cataluña así que le van más tiempo funcionando aquí en aragón Y una, bueno, ye principiando a funcionar, principiando fase de, de, de proceso. Eh, aquí la Cooperativa Integral Aragonesa, la CIAR, que podéis, pues bueno, en Google y demás, podéis trobar bella coseta, creo que se juntan en un o Kikemur de Zaragoza, eh, de cada x tiempo, y pues bueno, hasta que sepas si queréis eh, contribuirle. Entonces, vamos a leer pues, un texto que explica una mica más lo que son las cooperativas integrales. Eh, la, cooperativa, la cooperativa integral lleva un proyecto de autogestión en red que pretende, China China, juntar todos los elementos a los de una economía, como son producción, consumo, financiación y moneda propia, e integrar todo, a, todos los sectores de actividad eh, necesarios para vivir o margin del sistema capitalista. Consiste en una forma jurídica que nos permita construir un espacio de relaciones económicas autogestionadas entre los participantes que siga blindada contra los embargos privados u públicos y que minimice de traza de raso legal o al menos de traza no punible o pago de impuestos y seguridad social, protegiendo tanto como siga posible de acción de la banca y del Estado. después de una forma jurídica legal de transición que permitirnos construir dentro del ámbito más local una traza de vivir donde ni la banca ni el Estado calgan. Legalmente se trata de una cooperativa mixta de servicios y de consumo, de traza que las empresas profesionales y prosumidoras pueden participar e intercambiar servicios internamente y vender enta fuera de la cooperativa, mientras que como consumidores los participantes podemos realizar compras conjuntas tanto a socios de servicios de la cooperativa como de productos que vengan de afuera. De allí surgió el colectivo Crisis y este plasmado en la publicación podemos vivir sin capitalismo. En, en Cataluña. Como objetivo central, construir un entramado de relaciones económicas cooperativas y solidarias entre personas y empresas sociales, que salga de regla, dos reglas de mercado y que no sea controlado por el Estado, que sea un espacio para promocionar y crear productos ecológicos y locales, servicios realmente que necesarios por, por nuestro día a día y, nuevo, y nuevos proyectos de autoempleo vinculados a estas necesidades reales. A largo plazo podría convertirse en otra sociedad fuera de control capitalista, con un suyo propio sistema de seguridad y previsión social, para garantizar las necesidades a los los de todos sus suyos miembros en todo el suyo recorrido vital. Como objetivos más concretos a corto plazo, reducir los nuestros gastos en euros y adullar a crecer a las monedas sociales de las Reducir o pre los productos necesarios a través de compras colectivas. Dar salida de un empleo digna y e ilusionante a personas que son en la touré. facilitar una salida económica colectiva a las personas que se han vuelto insolventes en relación a la banca y el Estado. Eh, dillada economía y de cubrir necesidad a propuesta de cooperativa integral sería un marco idóneo para recuperar las relaciones sociales solidarias y esas ideas de colectividad y de autogestión que nos han sacado o sistema actual, al aceptar una propiedad, la acción individual y a competencia. Podría estar un espacio a un dende a las relaciones iniciadas se podría aprender a autogestionar el aprendizaje, autogestionar la salud, unas como las necesidades emocionales y personales. Una escuela para aprender a autogestionar a nuestra vida dende economía, de que la, la psicología, y que la psicología ya un po poder deseducar de todo lo que no, a nuestra educación, de que de todo lo que a nuestra educación de estar competitivos fa que le, que le vemos a intro. Participar en una cooperativa integral y apostar por una nueva forma, traza de vida en que la cooperación sustituya a la competencia como máxima. que guíe los nuestros actos. Este proceso no fluyera sin obstáculos. Tenemos sentimientos de desconfianza y materialistas muy interiorizados y será normal que cueste, pero hay un proceso que ya resulta inimplazable, debando colapso del sistema actual y a falta de soluciones. Y ya estamos experimentando a las personas que han quedado excluidas debido a esta crisis. ¿Cómo podría estar la de esta sociedad afeita por y tan usatros? De que ahora hemos hablado de la economía de supervivencia, es decir, y ya que aminstamos mientras mientras no podemos salir completamente del sistema capitalista que nos obliga a forzar servir a su moneda, a pagar bellas hasta nuestras necesidades al acetals. Ahora hablamos de la otra que no fundo y lo más importante que la cooperativa puede potenciar más que más a la larga. En primer lugar, los criterios distintos relaciones económicas entre la cooperativa deberían estar esferenciando las necesidades al acetals de la resta de necesidad. A vivienda, a la alimentación, a la salud y a la educación eh, deberían defender de los miembros de la, de, de la cooperativa, de a todos sus miembros, como un AFER de primera prioridad. En este sentido, la cooperativa prevaría de funcionar como realmente debería ser una institución pública, es decir, eh, fendos en por la vida digna de los suyos ciudadanos y alzando una provisión de recursos para guaranciar las necesidades de los necesidad suyos miembros a largo plazo. Una vez que la cooperativa siga. suficientemente en marcha y sigamos y sigamos ok fan crearemos una colla de trabajo de investigar cómo meter en marcha un proyecto de seguridad social de Daviso de del estilo de que somos comentando en segundo puesto en los núcleos locales se, se promovería una economía comunitaria o que también podemos decir de reciprocidad espontánea con a base de que las cosas no son de, de ningún sino que de quien las va a servir diga que ya no, no la amenista un proyecto importante y En promover a introducir esta cooperativa serían las botigas de baldes, las cosateques y los colectivos, donde Achen y le leve o que no a no servir y se eleve o que se amenista. De esta traza iremos creyendo en nos, nuestros ámbitos más a man, a una economía colectivista a la aceptada, en que a través de común podemos cubrir nuestras necesidades individuales más estrechamente y a menos coste de lo que lo oferíamos si mantenemos una visión individualista de satisfacción de necesidad. una colla de trabajo se encargará de dinamizar esta parte de economía sin dinés, la cooperativa integral y facilitar así la puesta en marcha dos los núcleos locales. Pues si os paréis, vamos a hacer ahora una chicota pausa, vamos a sentir una canta que se dice mecos que dos y de la disparisida colla de aquí de Zaragoza escabeche Riverbank. a la barro bar principio luita ya ya tuya hay una cretita buena que la organizase la sin directa y no vemos cosa buenas las pochas ya que ganemos a luita en las carreras no fue que se mecar rollo del tío a evitar dicha la barro bar principio luita ya luita creva esferra dispara un sistema que te fala tan a la mala yo la tuya me llora más más vos regalo como una a casa yeah Ahora todos vamos a leer una carta que escribió el chefe Indio de Seattle al gobernador de la vez o presidente de Estados Unidos. En esto estió en el año 1855. y y este a a carta que o gran chefe blanco o bien o gran chefe indio eh ninbiao ao presidente porque iste creba mercarles a suyas tierras. Y lleo un texto que que lleo o melhor eh alegato a la defensa da terra, ¿no? y vamos a a leerlos. O gran chefe blanco de Washington ha mandado fernos saber que nos quiere comprar las tierras. O gran chefe blanco nos ha enviado también parolas de amistad y de buena voluntad. muy apreciamos esta gentileza porque sabemos que poco le cal a la nuestra amistad. Imos a considerar a suya ufierta pues sabemos que, de no ferlo, el hombre blanco podrá venir con las suyas armas de fuego a prener a nuestras tierras. O gran chefe blanco de Washington podrá confitar en la parola do chefe Seattle con la mesma certeza que espera o retorno de las estaciones. Como las estrellas, inmutables son las mías parolas. ¿Cómo se puede comprar u vender o ciel u a calor da tierra? Y se a nosotros una idea extraña. Si Dengun no puede poseer a frescor del aire ni fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se propose comprarlos? Cada troz de esta tierra y es sagrado mío pueblo, cada rama brillan de un pin, Cada zarpau da arena das plaxas, a hoembra da densa al chungla, cada rado de luz e o bambonear dos cucos son sagraus en a memoria e vida do mío pueblo. A sabía que recorre o cuerpo dos árboles leva con él a historia do piel roya. Os muertos del hombre blanco y suplidan a súa tierra Dorichen cun van a caminar entre as estrelas. Son nuestros muertos os nuestros muertos nunca isuplidan dista tierra, pues ella e a mai del hombre piel roya. Somos parte da tierra, e ella e parte de nosatros. As flores perfumadas son as nuestras xirmanas, o ciervo, o caballo, a gran aliga, son os nosos xirmans. Os garmos rocosos, os surcos humius das campiñas, a calor do cuerpo do potro e lombre, todos perteneixen a la misma familia. Por isto, cando o gran chefe blanco en Washington manda dicir que desea comprar a nosas tierras, pide moito de nosatros. O gran chefe blanco diz que nos reservará un puesto onde podamos vivir satisfeitos, Él será o nuestro Pai, y nosotros seremos os suyos fillos. Por tanto, nosotros ímos a considerar a suya oferta de comprarles nuestras tierras. Pero iso no será fácil. Esta tierra ya es agrada tan nosotros. Esta agua brillante que se escorre por las galosas y corre por los ríos no lle tas tasament agua, sino a sangre dos, dos nuestros de van pasaus. Si les vendemos a tierra, buste habrán de remerar que ella ya es agrada. Y habrán de amostrar aos suyos ninos que ella lle sagrada e que cada reflexo sobre as aguas limpias dos ibons charrantes des calle e memorias da vida do mio pueblo. O mormostello dos ríos llevo voz dos míos de van pasaos. Os ríos son os nuestros chirmans, sacian a nuestra sete. Os ríos cargan a nuestras canoas y alimentan os nuestros ninos. Si les vendemos a nuestras tierras, bustés han de remerar a mostrar a suyos fillos que os ríos son os nuestros chirmans y os suyos también. Por tanto, vostés habrán de dar a aos ríos a bondad que le dedicarían a cualquier chirmán. chirman. Sabemos que el hombre blanco no comprende os nuestros costumbres. Ta él, una porción de tierra tiene o mismo significado que cualquiera siquiera atra, pues y un forano que plega en Anuay y extrae de la tierra hizo que amenista. A tierra no ya suya chirmana sino a suya enemiga y cuando ya la conquirió continua suyo camino. Deis a dezaga a sus fuesas dos suyos de van pasaos y no se enfá. Rapa da tierra iso que sería dos suyos fillos y no le ni importa. A fuesa do suyo pai y os delitos dos suyos fillos son insuplinaus. Tracta a suya mai a la tierra ao o suyo chirman y ao ciel como cosetas que puedan estar compradas saqueadas vendidas como mardanos u aprecios Colorius, a suya gana devorará a tierra, dejando de Zaga solo que un desierto. Yo no entiendo os nuestros costumbres. Yo no entiendo os nuestros costumbres son diferentes suyos. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. No y hay un puesto que do en la ciudad del hombre blanco. Garra puesto an, se, an, se pueda sentir o florir das follas en la primavera o a bater a alas de un cuco. pero talmen sea porque soy un hombre salvaje, y no comprendo. O ruido parece solo que insultar o sentíus. Que resta da vida si un hombre no puede sentir ou plorar solitario o dun au ou o croar nocturno das ranas arredol dun ibón? Yo soy un hombre piel roya, y no comprendo. L'indio se estima más por o seu mormostello del aire encrespando a superficie dun ivón, e o propio aire, limpio por una plevia diurna ou perfumado por os pins. El aire lle muita valura tal hombre piel roya, pues todas esas cosetas comparten un mismo aire. El animal, el árbol, el hombre, todos comparten un mismo bufo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que alienta, como una persona agonizante y insensible a la mala olor. Pero si vendemos a nuestra tierra al hombre blanco, él debe remerar que el aire lleva valuroso tan nosotros, que el aire comparte el suyo espíritu con la vida que mantiene. El aire que dio a nuestros vuelos o suyo primer aliento también recibió suyo zagger suspiro. Si les vendemos a nuestra tierra, Bustés, han de mantenerla intacta y sagrada, como un puesto andica o mesmo hombre blanco pueda sobirar. El aire en su krau por as flor dos praus. Por tanto, ímos a meditar sobre la oferta de comprar a nuestra tierra. Si decidimos aceptar, imposaré una condición. El hombre blanco debe tratar a os animales de esta tierra como a os suyos chismans. Soy un hombre salvaje, y no comprendo garra otra forma de actuar. Veje un milar de búfalos podrirse en la planicie, abandonaos por el hombre blanco, que os abatió dende un tren en pasar. Yo soy un hombre salvaje, y no comprendo como oye que o caballo fumillán de fierro puede estar más importante que búfalo, que nosotros sacrificamos solo que te a sobrevivir. ye el hombre sin los animales, si todos los animales sisen. Cenicen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues o que ocurra con los animales en breu, ocurrirá a los hombres. Y hay una unión en todo. Vuestes anda a mostrar a os suyos ninos que os suelo vais a los suyos pies y a la ceniza dos suyos vuelos, para que respeten a tierra, digan a os suyos fillos que ella estió enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Amuestren a los suyos ninos o que. A mostramos a os nuestros, que a tierra ya nuestra mai. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a os fillos de la tierra. Si os hombres escupen en o suelo, son escupiéndose a ellos mismos. Isto lle o que sabemos. A tierra no pertenéis al hombre. ¿Yele hombre o que pertenéis a la tierra. Isto lle o que sabemos. Todas esas cosetas son relacionadas como a sangre que une a una familia. Y a una unión en todo. O que ocurra con a tierra, recayerá sobre os fillos da tierra. L'hombre no teixió o teixiu da vida, el ye simplemente un dos suyos fillos. Todo que fese ao teixiu, lo ferá a él mesmo. Mesmo hombre blanco, cual o dios camino y fabla como él, da amigo a amigo, no puede estar exento do destín común. E é posible que se llamos chirmans a penar de to, velleremos. De una coseta somos seguros, que el hombre blanco plegará descubrir bel día. O nuestro dios y o mesmo dios. Ustedes podrán pensar que lo poseyen, como desean poseer a nuestra tierra, pero no ye posible. Él yeo Dios del hombre, y a suya compasión ye igual tal hombre piel roya como tal hombre piel blanca. A tierra ye preciosa, y despreciarla ye despreciar a o suyo creyador. Os blancos también pasarán, talmen más rápido que todas as atras tribus. Contaminen a suyos leitos, y una nueit serán sofocaus por o suyo propio re, repuis. Cuando nos desposen dista tierra, vostres brilarán intensamente iluminados por a fuerza do Dios que los trayó a estas tierras, y por bella razón especial les dio dominio sobre a tierra y sobre el hombre piel roya. Isto destín y un misterio tan usatros, pues no comprendemos o que os búfalos sían exterminados, os caballos barabíos sían todos domados, os cantón secretos da selva densa sían impregnaos da olor de moitos hombres, y a visión das montañas obstruída por filos de charrar. Que ha sucedido con una selva espesa desapareció. ¿Qué ha sucedido con la liga? Desapareció. A vida ha rematado. Agora encepipia supervivencia. Bueno, y después de sentir esta carta, que esperamos que te salga feito reflexionar y que te saiga do iau a ver da traza la espensa da tierra, ímos aís atos con una canta de disebra, que se diz de pau. y ya se nos va rematando lo tiempo de este programa es feito de propio de la emisión de Rason Aragonés de estrella a estrella y que se dice Crecimiento Barbarie ¿Vimos a rematar? Vamos a rematar con un cuento eh, y el la anécdota de Pescataire que ha sido replegado por Carlos Taibo, y pues vamos a, a leyélo. Una das de las versiones de anécdota se trova bien ambientada en un lugar de la costa mexicana. Un paisano ye, medio dormiciú, chunto a un mar. Un turista norteamericano se la mana y entablan una conversa. O turista le pregunta: ¿Y usted a qué se dedica? ¿En qué trevalla? O mexicano responde: Soy pesca-taire. Vaiga, pues debe estar un trevallón muy duro. ¿Trevalla usted muchas horas? Sí, muchas horas. Re ...replicó mi... mexicano. ¿Cuántas horas treballa usted Odilla? día? Bueno, treballo tres o cuatro oretas. Pues no me parece que en, se... que en Sean Weires. ¿Y qué fa usted ha restado tiempo? Bueno, me levanto tarde. Treballo tres o cuatro oretas, chugo un rato con los míos fillos, aduermo a medio diada con la mía mujer y después en Fese de Noyes salgo con los amigos a fe unas vieras y a tañar la guitarra. O turista norteamericano reacciona inmediatamente, detrás airada y responde. Pero hombre, ¿cómo llevo usted a sinas? ¿Qué quiere decir? Porque no te vaya a guste más horas. ¿Y ta qué? Respondió Mexicano. Porque asinas en un par de años podría mercarse un barco más gran. ¿Y ta qué? Eh, porque un tiempo de impuestos podría montar una fábrica en este lugar. ¿Y ta qué? Pues porque de impuestos podría abrir una usina en el Distrito Federal. ¿Y ta qué? Porque más estaban a Montana delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y ta qué? Porque las acciones de la suya empresa cotizarían en bolsa y usted se vería inmensamente rico. ¿Y ta qué? Pues a poder chubilarse tranquilamente, venirse ne aquí, levantarse ne tarde, chugar un rato con los suyos nietos, a dormir a mediodía con la suya mujer y salir en ferse de nuez, eh, a ferse unas vieras y a tañer a guitarra con los amigos. ¿Y ta qué? Si eso ya lo fue ahora. Pues eso. Y se... Eh... A filosofía do, do crecimiento, a, que lleva a traza de, de pensar do, do mexicano, y a filosofía do capitalismo, que lleva la de turista de los Estados Unidos. Pues sí, así nos remata este programa de crecimiento u barbarie. Esperamos que, que se trigue de crecimiento. Ya sabes, ser felices, que lleva a, a claudos de crecimiento. Y trabajar sí, menos, ser más felices. plantar fuerte y sin cusazos los problemas técnicos que viu pero bueno bueno y no lo hemos dicho pero a en aragones que también hay una traza de ser charrando y de a intentar a las vengas minoritarias que lo administran y vaya bueno